www.rlma.org.ar Monólogo número... ¡Dos ¡Sí! mil! La semana pasada... ...caminaba por Córdoba a la altura de Xipacha... ...y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Me había desorientado como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo...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 de medios alternativos Encontranos en www.rnma.org.ar Todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país 10 y 32 minutos, continuamos con el Enredando las Mañanas, aquí en el estudio de Radio Pueblo ¿Volvimos a nuestro Estudio A? Volvimos al estudio A, yo preferí el estudio C Porque podía estar descalzo Y acá andas descalzo A veces también siempre no. ves Sí, depende del calor que haga claro. igual Además no es no... un estudio bastante caluroso No sé por qué, pero es bastante caluroso este Decía sí. que igual no nos gusta Tus reglas Así que acá <risa> viene bien Bueno <risa> Eh vamos. Estamos nuestros contactos. Dale. Así es. Nos puedes escuchar a través de www.rnma.or.ar o sino también a través de nuestra página de Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora lo digo yo, mira, escúchanos <risa> sino en www.rnma nada, no, no lo mismo, ¿no? <risa> <Ni> Estás despedido. <risa> este, quería hacer un pequeño comentario porque se cumplieron eh ayer se cumplió un aniversario un nuevo aniversario de eh, la revolución de octubre no un nuevo aniversario de la revolución bolchevique y no quería eh, seguramente ayer habrán comentado algo los compañeros y compañeras no pude desgraciadamente escuchar el enredando eh, pero eh, quería comentar eh, hacer un, un pequeño comentario de respecto de la importancia que tuvo esto no porque realmente eh, Ahora justamente, y entre las notas que vamos a hacer, va a haber notas respecto de eh, la reforma laboral. De hecho, inmediatamente ahora vamos a entrevistar a Norberto Senior, no de ATSUR, sobre la reforma laboral. Y estamos viendo este tipo de avanzadas en distintos lugares del mundo. En Brasil, bueno, una cuestión ya espantosa de extender hasta 12 horas. Eh, este eh, el horario eh, laboral eh, en distintos países de Europa también, ¿no? la desocupación la, la, la destrucción del estado de bienestar y un elemento a pesar de que puede haber distintos puntos muy críticos eh, con respecto a, a lo que posteriormente fue el gobierno este eh, soviético principalmente eh, a partir de Stalin, ¿no? Eh, y, la, y el anquilosamiento de, de determinadas castas en el poder sin embargo ejerció un contrapeso importantísimo eh, no solamente los derechos eh, que fueron adquiriendo los trabajadores luego de la revolución de octubre tenía que ver con la lucha de los trabajadores mismos sino también porque para, para el capital eh tenía un contraejemplo y entonces tenía que cederle algunos derechos a los trabajadores para que no le armasen una revolución tenía que cederle algunos derechos a los trabajadores eh, porque había una alternativa ahí al alcance de la mano y eso los asustaba y eso significaba que tenían eh, eh, que escuchar digamos los reclamos obreros hoy eh, no, no hay esa, esa, esa contraparte Y entonces hola eh, hay países como cuba pero digo no hay como un ejemplo y como algo potencialmente este eh, eh, peligroso ¿no? para los este, para la burguesía y entonces la respuesta a los trabajadores es la represión es la persecución la criminalización y esos son aspectos que se han podido observar cada vez más También tras la caída de la unión soviética el llamado eurocomunismo y la llamada socialdemocracia eh, terminaron mostrando que no eran nada más eh, que una que una cara distinta del mismo régimen ¿no? que una cara distinta del mismo sistema capitalista entonces todo esto fue todo esto fue una eh, una un manejo digamos que se pudo implementar a partir de la desaparición de la Unión Soviética, de la desaparición del contramodelo. Eh, pero también, por lo menos desde mi punto de vista, también resultó un aprendizaje histórico de aquellas cosas que nos salieron bien, de aquellas cosas que nos salieron mal, como clase trabajadora, porque también tuvo importantísimos logros. Recordemos que la los derechos de la mujer, por ejemplo, se implementaron de manera pero mucho mu muchísimo más adelantada en la Unión Soviética que en otros que en otros países. Recordemos también que un país atrasado pasó eh, en poco menos de 20 años pasó de ser un país rural a ser una de las primeras potencias industriales del mundo. Eh, son distintos aspectos Eh, que como digo son, son elementos también que se van guardando en la, en la memoria histórica en la experiencia histórica de los pueblos eh, un nuevo modelo porque inevitablemente por lo menos desde mi punto de vista eh, eh, va a haber una nueva sociedad porque porque esta es invivible eh, aprenderíamos deberíamos aprender de esos de esos errores Eh, deberíamos ir eliminando las castas desde ya. ¿no? Eh, también pasa en las organizaciones sociales, pasa en distintas, en fin, entidades, eh, que se genera, por más que haya un elemento, eh, eh, por más que haya, que ahí esté la búsqueda eh, de algo superior, a veces la forma organizativa es francamente inferior, ¿no? y también se genera hacia adentro de los grupos castas, también se genera hacia adentro de los grupos imposiciones. Tampoco voy a hacer un discurso eh, eh, posmoderno donde todos somos iguales, no, todos nos hacemos iguales, nos hacemos iguales, y para hacernos iguales implica eh, tener eh, igual responsabilidad, tener igual eh, igualdad de derechos e igualdad de obligaciones. Pero bueno, este nada, quería hacer ese me parece que el pequeño no fue Tuvo bueno, un pequeño y buena análisis a 100 años de la revolución en manos de Sebastián. <risa> este era tu momento, Sebastián. Estuvo bueno. ¿Así? ¿Ah, sí. Te sí. digo, me puedo fumuche. Eh, bien, estás libre hoy. Bueno. Ahora estoy con las reglas, <risa> ahora estoy con las reglas de Pacho. <risa> claro, <risa> <que sí. risa> eh, hacemos un pequeño intermedio musical. Y, y ya venimos con Norberto Señor continuamos con el enredado de las mañanas este, se prendió la luz y de repente todos se movieron aquí eh, vamos al próximo bloque bueno justamente veníamos hablando de la cuestión de la reforma laboral ¿no? que se quiere que se quiere imponer eh, en, no observamos decíamos un eh, una gran resistencia como la que cabría esperar por parte de la burocracia sindical eh, de hecho hay una fuerte este eh, una fuerte idea una fuerte noción de que la burocracia sindical muy probablemente ya eh, esté cediendo no o esté acordando con sectores de con el gobierno este esta esta reforma que por otro lado pensábamos también que iba a ser una reforma, por lo menos se, se, se venía antes de las, de las elecciones, como una reforma por rubros, digamos, que iba a ser con determinados sindicatos o determinados rubros, pero ahora se propone como una reforma eh, general, algo muchísimo más, más in, impactante. Bueno, por eso eh, queríamos poder tener el punto de vista de, del sindicalismo combativo, del sindicalismo desde las bases. Entonces eh, estamos en contacto con Norberto Senior de ATSUR y la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas. Eh, Norberto, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar, como siempre. Al contrario, gracias, gracias a vos. Bueno, nos podrías comentar esto, ¿no? ¿Cómo se viene esto de la reforma laboral? La verdad es que, por un lado, eh, creo que somos conscientes, eh, ustedes lo son y por eso le han dado tanta importancia a este tema, pero lo son este, miles y miles de, de laburantes y este, de, de muchos sectores populares eh, comprometidos con, con los intereses de los de abajo. ¿Qué eh, preocupados que, que intentamos discutir esta cuestión sabiendo que estamos en un momento muy complejo, muy adverso. Eh, ¿Por qué el gobierno, de alguna manera, a partir del, de los resultados electorales, eh, ha sacado la conclusión de que es su momento más oportuno para intentar generar una hegemonía perdurable no solo en el campo de las ideas de, de importantes sectores del pueblo sino también de producir este, transformaciones eh, profundas en el seno del Estado de la legislación, etc. Eh, del accionar político y demás que le permita evidentemente eh, producirnos un retroceso de tal magnitud Eh, al conjunto del pueblo y a los trabajadores y trabajadoras en particular, del que después este, sea mucho más difícil eh, reponer. ¿no? Es decir, eh, hay que ver a esta reforma laboral, por supuesto, como un pilar central, pero que lejos está de ser el, el único cambio que se proponen. Ellos mismos han hablado eh, de cambios en el orden impositivo, que son este una extensión generalizada y masiva de privilegios al gran capital financiero, al gran capital internacional, transnacional eh, y al gran capital local exclusivamente, ¿no? Eh, han hablado ellos de, de ese comité de expertos que debe de analizar los cambios en el régimen previsional que no es otra cosa este, que volver a poner en rediscusión Eh, qué bien hubiera sido que jamás se hubieran reestatizado las ASJP, claro. aunque por ahora no tengan margen para decirlo este, y en el mismo sentido de la mercantilización de la entrega absoluta a, a esos intereses corporativos transnacionales que, que son de la ínfima minoría que pretende gobernar no solo nuestro país, sino el planeta eh, controlar toda la economía mundial, todos, todos los recursos, este, las reformas educativas, en la salud, es decir, se trata de un plan integral este, de los sectores más concentrados del capital y del imperialismo y para eso, como todos sabemos, se trata de seducir, este, acercando a los trabajadores y trabajadoras lo más posible a la esclavitud, para que les resulte tan económico este, explotarnos que en definitiva eh, vengan acá y se interesen en hacerlo. Y esto más allá de que, de que pueda ocurrir en alguna medida o no ocurra, porque claramente los intereses de, de esos grandes jugadores este, con, el, con el sudor y la sangre ajena este, no se define meramente, porque un gobierno brinde mayores facilidades, sino que hay un montón de hechos de la geopolítica internacional y de la economía que son las que las que motivan esas decisiones. Pero este gobierno va en esa dirección y, y evidentemente si antes de las elecciones, con un clima social donde hay que reconocer una gran capacidad del activismo, de los luchadores, de sectores populares, Eh, de haber respondido en las calles, de generar un ambiente eh, también de rechazo en una buena parte de la clase trabajadora eh, que habían obligado a la burocracia sindical incluso no sólo haber tenido que hacer un paro después de aquel episodio de marzo de, de salir huy, huyendo del, del mismo palco que armaron okay. y dejando la trina en el camino este Y no solamente el paro, sino eh, una nueva movida en Plaza de Mayo después de, de, las, de las PASO eh, Pero que en definitiva, eh, con los carpetazos como gran amenaza Entendiendo que el 90% de los grandes dirigentes sindicales De los grandes aparatos, de los grandes gremios este, La mancha más chica de corrupción le cubre todo el cuerpo Eh, evidentemente apuntan a apuntaban a esas negociaciones sectoriales en aquel momento y después del resultado electoral apuestan más bien a encontrar en un peronismo en crisis, en una liga de gobernadores y de intendentes que también no solo tienen este manchas de corrupción, sino que tienen prácticas políticas que todos les conocemos punteriles ventajeras de negocios de todo tipo que a cambio de recursos para continuar su carrera política en medio de esa del cimbronazo que sufre la falta de liderazgo del peronismo, la crisis más profunda que algunos señalan de una estructura política como, como esa que expresaba una burguesía nacional que ya no tiene ningún peso, ninguna capacidad política de intervención. Es que estarán dispuestos a conseguir brazos de legisladores que como durante los dos primeros años eh, lo hizo sistemáticamente el Frente Renovador y algunos otros sectores del provenientes del Frente para la Victoria encontrar quienes este, avalen este tipo de, de transformación, ¿no? entonces es un momento difícil Eh, agrego una cosa más, perdón, siempre la hago larga, pero no, no, no. trato de ser explicativo. Eh, sí hay una gran diferencia, por eso el macrismo pisa el acelerador a fondo a nuestro entender, hay una gran diferencia con los años 90, donde estaba mucho más generalizado en la clase trabajadora eh, la aceptación de los versos de Doña Rosa... De, de Neustad y Grondona este de que eh, no daba para más el Estado que había que hacer las privatizaciones que había que entrar en el primer mundo y además se hacía nada menos que de la estructura y de la eh, política del peronismo que sin dudas es una identidad que ha perdurado durante décadas y que aún perdura con fuerza y, y desde allí pretenden incluso este algunos seguir intentando alternativizar este a futuro la vida política nacional. Pero la gran diferencia es que en estas semanas o meses de anuncios de reformas laborales, creo que es incontable la cantidad de eventos, de encuentros, de charlas, de debates, de reuniones que se han hecho a lo largo y ancho del país, Eh, por distintas organizaciones políticas, sindicales, agrupaciones, denunciando el carácter este, esclavista de la reforma brasilera, de la que pretende hacer Macri acá y demás. Y hay un activo este, que ha, se ha acumulado en los años de lucha pre y post-2001, Eh, que no se puede soslayar, y en todo caso la clave está en encontrar una ligazón más profunda entre ese activo y una parte muy, muy importante de las masas trabajadoras que eh, por el momento eh, la mira un poco más desde lejos, esperando o saliendo con fuerza solo cuando les toca de, de lleno eh, los despidos, las suspensiones, y demás y no le queda otro camino que, que resistir Entonces, ahí está un poco el eh, la complejidad de, del momento actual no respecto de eso justamente eh, pese bueno al, al, al historial de traiciones de corruptelas que tiene eh, resulta siempre eh, importante por su capacidad movilizativa y a veces este Eh, la influencia que puede tener la acción de la CGT pero lo que observamos es eh, una CGT eh, enteramente dócil sino complotada con esta reforma laboral no claro, claro sí, eso está claro la, la capacidad de convocatoria no puede discutirse y es irreemplazable y muestra también que cuando han existido esas convocatorias una parte muy, muy numerosa de trabajadores eh, ha acudido a esos llamados, por más que los haga la CCC claro. el paro general arrancado de, desde abajo ha sido muy fuerte, más allá de las maniobras mediáticas y también lo fueron eh, las grandes movilizaciones convocadas en su momento, y al mismo tiempo, eh, ninguna de ellas ha sido un terreno fácil para esa burocracia y ¿Por, qué por abajo sin que se este, no precisamente de la mano de quienes pudimos tener intenciones de organizar este con mayor empuje el cuestionamiento de esas direcciones sindicales sino en gran medida de manera espontánea ligada a los problemas sufridos en los lugares de trabajo incluso surgiendo brotando desde eh, de o miles de delegados de base que en sus sindicatos eh, no han roto con la burocracia. Sin embargo, desde allí surgía el clamor del paro, la bronca contra las medidas del gobierno, contra las patronales o la desconfianza en esos propios dirigentes con los que con los que no se ha roto. Entonces, un terreno de disputa el de la calle y la CGT creo que en esa incomodidad y ante la amenaza cierta de terminar como el pata medina este o como vudú, o como porque la exhibición grosera que hace este gobierno este, de, de todos esos elementos que no, no son defendibles este por millones obviamente de personas eh, al, obviamente no apuntan ni, ni a acabar con la corrupción ni mucho menos ni en el sindicalismo ni en la política sino que apuntan a generar antecedentes para que lo que hacen hoy con los pibes más humildes de las barriadas lo puedan hacer con la dirigencia sindical que lucha. Entonces, eh, si hay oposición obrera en las calles y en las fábricas a, a, total o parcial a estas reformas, enseguida le sacarán los casos de corrupción a los burócratas y a los que no lo somos nos sacarán este a la luz para intentar encarcelar no eh, los cortes las claro. tomas este y otro tipo de acciones con lo que el encarcelamiento de milagro sala y el de deía y esta condena de elía eh, son señeras porque saben que, eh, que es controvertida la defensa de estas de estas personas y que en muchos sectores de la población incluso se aplauden, a veces incluso de sectores del campo popular como hemos escuchado al respecto de Milagro Sala, muy desgraciadamente este no comprendiendo que esto apunta a limitar nuestros derechos y me, me fui un poco al tema represivo, porque es imposible pensar reformas de esta envergadura y en especial la laboral sin la preparación de una batería de ilegalidades, de violaciones hasta de las normas más elementales reconocidas por la OIT, por los organismos y las comisiones de derechos humanos de organismos internacionales y demás, que es lo que prepara eh, lo que tiene planificado este gobierno, pero que ya viene haciendo este bueno, desde Santiago Maldonado para para atrás en gravedad de los hechos está plagado de de hechos las medidas de este gobierno y este eh, y en ese sentido Este, se sabe que eh, liquidarnos prácticamente el derecho a vacaciones a miles, legitimar que eh, se puede tercerizar y no tener registrados o no cumplir derechos laborales y la empresa madre, digamos así, este, se lava las manos, este, es una invitación absoluta a, a violentar derechos muy elementales, poder contratar por régimen horario menor, este hacer el contrato laboral estable por un régimen laboral menor de hasta dos terceras partes del horario completo de trabajo y solo pagar el sueldo de la jornada completa aquel mes que a la empresa le convino hacerla e incluso si tuviera que hacer más horas este recién después de las 10 horas podría computarse en horas extras y si no tiene que este, volcarlas en un banco de horas con el que las va a compensar en forma absolutamente gratuita para el empleador, realmente habla de, de la perversidad porque de lo que estamos hablando es que quienes más van a utilizar esto, son precisamente los que tienen los en los paraísos fiscales claro. los 400.000 millones de dólares que se llevaron de la Argentina, por ejemplo, u otras empresas multinacionales cuya facturación anual es mayor que el PBI del 90% de los países de, de cada uno de el 90% de los países del mundo. Entonces, claro. este, ¿qué necesidad puede tener Eh, la familia Macri o este los dueños de las empresas cuyos gerentes están hoy en el gobierno de no pagar una vacación o de no pagar una hora extra cuando este de cada 100 días del año 80 días andan gastándose en una jornada 10, 20 o 50 sueldos Este, de cualquier trabajador en joda, en viaje, en, en lujos, en cuestiones absolutamente innecesarias. Realmente esto nos obliga eh, a, a abrir un debate profundo, a agitar en las distintas calles, a seguir con las charlas, con las acciones, y no va a alcanzar con plantearnos algo movilizaciones si no vamos al hueso de llegar a cada rincón de nuestro país, a cada lugar de trabajo, desde sin señalar esta aberración eh, que nos quieren plantear, que ya la hemos vivido, ya la hemos sufrido, y también ya la hemos derrotado, ¿no? porque no hay que olvidarse de eso, y aunque traten de, de volver este, ahora, por ejemplo... Eh, con los recortes jubilatorios, con esta modificación de los parámetros para establecer los aumentos y, y hacerlos correr atrás del índice que diga el INDEC de la inflación, no es muy distinto de aquel 13% de descuento de, de La Rúa de Patricia Bullrich, que fue parte de una cadena de hechos que derivaron en que, en que justamente con esa misma represión a la que quiere apelar Macri, Nos dejó un tendal de muerte desde que asumió de la Rúa hasta que se fue y, y alrededor de 40 en sus últimos dos días, pero se tuvo que ir en helicóptero y por bastante tiempo, fracasada esa otro intento represivo y disciplinador de Dualde, este, tuvieron que gobernar haciendo otro tipo de concesiones a la clase trabajadora, al menos en sus primeros años de gobierno a los Kirchner. Entonces, eh, de lo que se trata es de en estas circunstancias, dar ese debate, pero no un debate que entre en el juego que quieren eh, unos y otros, los que gobiernan hoy y los que gobernaron ayer, que supuestamente nosotros tenemos que resistir estos cambios para quedarnos con lo que estaba, como que si lo que imperó en la Argentina hasta hoy es algo que no había que cambiar. Y la verdad que lo que imperó en la Argentina hasta hoy incluyó más de un tercio de la fuerza laboral este, no registrada, en negro, incluyó que las propuestas de empleo estatal significaron este, estos planes sociales y cooperativas también de una altísima precarización que se precarizó la salud y la educación Este, enormemente eh, que las jubilaciones en definitiva eh, fueron sustentadas con aportes de los asalariados con mejores ingresos y no con aportes de los grandes empresarios, ya que el jamás restableció las contribuciones patronales que había reducido Cavallo. Es decir, eh, me parece que es un momento de discutir no solamente por la defensiva el rechazo a estas reformas que hay que hacerlo, no solamente generar la movilización necesaria y los paros y piquetes que hay que hacerlos, sino eh, abrir un debate programático profundo y poner en tela de juicio qué educación necesitamos, qué salud necesitamos, qué régimen jubilatorio, qué relaciones laborales este, necesitamos. Y bueno, para eso... Eh, eso no se va a resolver eh, con grandes llamamientos este, de acciones solamente, sino fundamentalmente eh, con, repito, ir a cada lugar de laburo, a cada rincón eh, de nuestro país a, a debatir esa necesidad. Creemos que ahí está el punto débil, eh, por un lado, del gobierno, eh, por otro lado... De la, de la oposición que gobernó hasta acá y que también es responsable en gran medida de ese triunfo electoral del gobierno porque es evidente que tiene un techo eh, su prestigio o la posibilidad de, de encarnar este, una salida distinta frente a la que plantea el gobierno de Macri. Así que en manos de, como siempre, en manos de, de lo más activo y consciente de la clase trabajadora Hay una, una gran tarea por delante, eh, denunciar a quienes benefician estas reformas, qué significan en concreto, punto por punto, generar encuentros y sobre todo este, discutir otro modelo de país y de sociedad que obviamente eh, requiere transformaciones, por supuesto, requiere cambios, por supuesto, pero diametralmente es opuesto a los que estos dueños del poder real, desde siempre, en nuestro país, este, nos quieren poner. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Norberto, agradecemos muchísimo la entrevista, la verdad. Eh, la verdad que las preguntas las preguntas que teníamos anotadas ¿Qué? las respondió todo en el marco. De... <risa> agradecemos Ay, muchísimo. Y, y bueno, y como siempre, cuando tengamos una alguna duda sobre el ámbito laboral, vamos a estar en contacto con, eh, con vos, que... Eh, bueno, repito, eh, eh, siempre muy muy clara tus exposiciones. Bueno, te agradezco mucho y contribuyamos a seguir inundando de, de discusión, de asambleas, de entrevistas, de, de charlas, de movidas, de salidas a la calle, de radios abiertas, de, de denuncia. Este, sobre todo vayamos uniendo por abajo a los trabajadores y las trabajadoras y al conjunto de nuestro pueblo, porque porque de verdad, si no pisamos el acelerador para, para elaborar un proyecto alternativo que, que sea verdaderamente amplio, no sectario, que encarne las masas, este, los tiempos que vamos a vivir van a ser muy duros. Pero tenemos plena confianza en que en, que en ese debate y en esa lucha que se va a desatar y los, gra los grandes conflictos que vendrán, Eh, va a surgir la fuerza, la conciencia y la organización que necesitamos para ver gracias gracias bien, ahí pasaba Norberto Sengel que nos hacía este análisis, la verdad que teníamos para hacerle teníamos un montones de preguntas, de preguntas. Sí. <risa> y claro. respondió todo sí. además vos dijiste entrevista y yo dije ¿dónde estaba la entrevista? <risa> así que bueno ¿les parece que escuchamos un poco de música y continuamos Perfecto. con la enredando?